saludos desde Diálogos 3 hay una serie de historias que me comprometí ayer a contaros, pero de momento por supuesto, la protagonista principal de este programa sigue siendo la música God of the rivers and the waterfalls God of thunder and lightning God of the plains and the mountains of rainbows and prairies God of birth and death pass on a cloudy night, that I found myself lost in the dark, and the wind blew cold, and I was afraid, and if love were lost, This is not the end there is nothing The sun was bright, and the river smiled, and I heard you say, death is just a dream, make your songs again. Treinta años después, Judy Collins sigue teniendo la misma voz que tenía cuando empezó a cantar y lo ha demostrado en este disco, publicado en su propio sello discográfico llamado Wild Flower. El disco se titula genéricamente Portrait of an American Girl, la canción que estáis escuchando más que nada por el título la suelo poner con frecuencia, Singing Lessons, lecciones de canto. Ya os hemos explicado que ella ha seguido recibiendo lecciones de canto a lo largo de toda su vida. Ella, en este momento tiene 63 años y tiene la voz que acabáis de escuchar. Así que sí le ha servido para algo. Aprender a cantar y sobre todo considerarse cantante. Yo me imagino a Judy Collins cada vez que se levanta se pone delante al espejo y debe decir algo así como «Me llamo Judy Collins y soy cantante». Si no, no sería mm, posible cantar. ¿Mm? Pensar cómo ha podido llegar a tener esta voz con la edad que tiene. Continuamos. Arto Tunzbo Yaksiyan está inicialmente con nosotros porque luego vuelve 10 años atrás. Ahora, con la arminian Navy Band, nos interpreta este tema que lleva por título Por las almas de aquellos que murieron. was sorry to go to hago go go go erta mer el nerunoquino oh a perarmen oh erta mer el nerunoquino erta mer el nerunoquino co tema este, como los que habitualmente nos suele cantar Arto Tunes, al respecto hay tantas y tantas cosas. Eh, eh, mientras oía este tema, mmm, me venían a la cabeza tres a modo de preguntas. La reflexión del terrorista en este momento en Euskadi viene a través de la derrota a través de la política de si no entrego acaban conmigo o a través del convencimiento de lo que ha dicho Tegui ayer o antes de ayer según lo cual no hemos tenido en cuenta el daño que estábamos haciendo y no hemos sabido comunicar que sí lo teníamos en cuenta una, una declaración tan enormemente cínica como esa estas tres preguntas dedicadas a los nacionalistas de izquierda ¿eh? que en Europa Y ahora, como contraste a eso, esta, esta, este correo electrónico que se ha recibido en Radio Nacional y que me han pasado mis compañeros, que dice lo siguiente. Atención a los datos y a los extremos de lo que os voy a leer porque es tan de chiste que vosotros mismos. Haré las pausas consiguientes para hacer pequeñas reflexiones al respecto. ¿eh? Texto original. En inglés que os iré traduciendo. Hola, mi nombre es Rowena Gosling y soy una periodista independiente que vivo en Londres. Y aquí empieza lo bonito de la historia. Estoy investigando y confeccionando un artículo relacionado con la cantante y compositora irlandesa Enia. Está todo correcto, ¿no? Está haciendo la investigación, pues oye... Pero ahora, fijaros en, en lo que consiste la investigación que está haciendo Rowena Gosling. He estado chequeando a través de sus eh, inter eh, eh, entrevistas pasadas, incluyendo una en la que se mencionaba que ella tuvo un romance en París con un hombre español durante la mayor parte de los años 96 y 97 según parece ese supuesto romance acabó en noviembre de 1997 como os podéis imaginar tratar de encontrar las relaciones y los amigos que Enia ha tenido a lo largo de los últimos años, es algo extremadamente difícil. Y espero que vosotros me podáis dar algún tipo de información al respecto de este romance de de Enia, porque ella, atención, y aquí levanto el todo de voz porque la indignación ya no me deja, fue entrevistada en vuestra emisora por un presentador llamado Ramón Trecet, en 1997. Si de paso conocéis a alguien que me pueda ayudar en mi investigación, algún periodista de los medios de comunicación españoles, ...os estaría profundamente agradecida... ...por cualquier tipo de contacto... ...que me podáis dar... ...firmado Rowena Gosling... ...entonces... Eh... <risa> ...Rowena Gosling es una periodista... ...que se está dedicando en cuerpo y alma... ...12 horas al día... ...a investigar si Enia... ...tuvo una relación... ...bueno, todas las relaciones personales de Enia... ...es decir, nada de la música... ...aquí de música no se habla para nada... ...ni de lo que compone ni de cómo lo compone, ni cómo hace los discos. No, ella va a publicar un artículo, me imagino que si hay de material, publicará un libro, ¿eh? al respecto de si Enia ha tenido o no ha tenido a lo largo de los últimos 10, 15 años, amigos, relaciones románticas, con quién han sido, y en medio de esas investigaciones, lo vuelvo a repetir, estoy tan indignado y tan sorprendido como vosotros, trata de saber, y en este caso a través mío, si... Es cierto que ella en algún momento me habló de que había tenido una relación con un chico español a lo largo de los años 96 y 97 y que se vayan en París. O sea, ¿se puede llegar a perder el tiempo en esta Europa nuestra, de nuestros pecados, en algo como esto? Y la siguiente reflexión que me viene a la cabeza es bastante más seria. Si esta periodista, por llamarla algo, se dedica a esto, es señal de que alguien paga por esto. Las consecuencias de lo que acabo de decir, lo repito, si esta periodista, por llamarla de alguna manera a Rowena Gosling, se dedica a esto, es señal de que alguien paga por esto. Lo repito por tercera vez. Si esta periodista llamada Rowena Gosling se dedica a esto, es que alguien paga por esto. Nosotros seguimos con este trabajo, el DVD, basado en el concierto que en el año 95 dio el Eftería en el Teatro Brajón de Atenas. Primer tema, Kima, Chukima, Ola tras ola". gives me cierto, que viene en este trabajo, que es eh, un DVD. O sea que vamos a explicaros ahora exactamente de dónde proviene toda esta música. El Eftería Urbanita, que acaba de publicar en nuestro país, un disco titulado Hasta el límite de tus ojos. Y el sello discográfico, que es universal, incluye, junto con el disco, un DVD. ...con 14 canciones grabadas en directo. ¿Eh? O sea que por un lado está el disco nuevo... ...y después este DVD con 14 canciones. Ese DVD está grabado en el concierto... ...según la propia leptería... ...uno de los tres o cuatro más importantes... ...que ella ha dado en su vida. Se celebró en el verano del año 95... ...en el Teatro Brajón de la ciudad de Atenas... ...y fue... Muy especial por diversas circunstancias, tanto de ella como intérprete. Estaba en aquel momento viviendo un enorme éxito después de la publicación inicial de Takor Mi Aketa Maeria, Los cuerpos y los cuchillos, uno de sus álbumes más importantes, como la colección, la selección de músicos que se juntaron para tocar con ella aquella noche. Aquella noche tocaron con el Eftería Arbanitaki, manos a Halinokopoulos, al que hemos llegado a conocer, a través de sus interpretaciones al clarinete, era el primer concierto de daba con el Eftería. Había dos músicos armenios, a los que todos conocéis, Ara Dinjan, que tocó el Ud y otros instrumentos, un, un instrumento que él ha fabricado, que él se le ocurrió, que él ha diseñado, que es una especie de banjo americano de 12 cuerdas, los banjos habitualmente tienen cinco o seis, como mucho, y estaba Arto Tunch Boyaxian, percusionista excelso, que en algunos momentos de su intervención alcanzó límites absolutamente insospechados. El vídeo es una demostración palpable de ¿Cómo en determinados lugares del mundo todavía tocar bien es importante? Muchos os preguntaréis, ¿siempre ha sido importante? No. En este momento vivimos un mundo musical en lo que podíamos llamar eufemísticamente el Occidente, según el cual es más importante enseñar las bragas que tocar bien. Por ejemplo. ¿Mm? O sea que, cuidado con esto. Entonces es esa colección de músicos que se juntó con el exteriorbanita aquí dieron este concierto que viene incluido en el dvd que viene incluido en el último trabajo del exteriorbanita aquí hay un momento en el concierto que vais a pasar a escuchar inmediatamente en el que harto tune boy jackxi yang coge una botella de coca-cola atención repito coge un micro de mano y una botella de Coca-Cola. me decía el otro día que fue absolutamente improvisado entonces Harto está con la botella de Coca-Cola soplando sobre la botella y produciendo ese sonido que estáis oyendo y al mismo tiempo estaba enfrente de ella hablando, haciendo gestos con la otra mano porque tenía y el Eftería no sabía qué hacer Él, él seguía hablando con la botella de Coca-Cola como instrumento. ...está tocando un instrumento, ¿no?... ...una flauta, algo parecido... ...no, repito, es una botella de Coca-Cola... determinado, el Eftería se puso dos crótalos en los dedos uno en cada mano y empezó a intentar acompañarle rítmicamente a lo que hacía eh, harto, muy difícil claro tiene un tambor sujeto con una mano y con el micrófono está golpeando el tambor al mismo tiempo y con la otra mano está con la botella de Coca-Cola Se dirige rápidamente a donde están situados sus eh, instrumentos de percusión y pasa a esto. Así que ya os hemos explicado pormenorizadamente cómo fue la colaboración, parte de la colaboración de Arto Tunch Boyaxillan en este concierto que podéis ver en el DVD que se adjunta al último trabajo de Leftería Arbenitaki. Decir que, naturalmente, eh, la parte dedicada a la música de Arbenia tuvo una... Eh, yo diría que muy especial eh, situación dentro del concierto me encuentro en una tierra extranjera estoy exilado fuera de mi patria si T'aix t'aix t'aix t'aix Bien, pues esos son algunos matices de lo que esa actuación eh, significó musicalmente hablando y eh, toda esa actuación contenida en este VD del que nos hacemos eco en el programa de hoy. Bien, eh, os decía que Manos Sajalino Coppolos eh, interpretaba a Clarinete por primera vez con el Eftería en este concierto. Y eh, en el transcurso de estos días, cuando han estado por aquí eh, Resulta que Manos es muy amigo de Hysny Selenderich Hasta el punto de que Manos está a punto de publicar un disco Y en ese disco colabora Hysny Selenderich O sea que aquella idea enloquecida según la cual A mí me parecía que estos dos podían tocar juntos Ya se ha efectuado y lo que sería interesante Sería verles juntos a ver qué pasa, ¿no? dos artistas uno griego y el otro turco, con algunas concepciones estéticas bastante parecidas. Bien, Selen Rizzi, eh, tengo aquí delante la programación de La Mar de Músicas que se presentó el pasado martes aquí en Madrid. Y, eh, bueno, La Mar de Músicas en Cartagena, como sabéis, ¿no? Hay un concierto, que es el del lunes 17 de julio, en donde precisamente el artista fundamental es Hizni Paz. Cylindrit. Disney Selenderici, 17 de julio, la mar de música en Cartagena, festival que va a estar dedicado en gran parte de sus actuaciones a Sudáfrica. Estantes finales del programa por esta semana dedicados al cantautor estadounidense Raúl Midón. Buenas tardes y hasta el lunes. A sweet yay expression of love how does it feel when you reveal to someone that they found the friend how does it feel when someone whispers your names Feels like a sweet yeah expression of love, expressions of love, can't deny, even when we're saying goodbye, and just when it feels as if love's at an end, it comes back again, like the of love.